Desarrollas una conciencia global al instante, una orientación hacia las personas, un intenso descontento con el estado del mundo y una compulsión a hacer algo al respecto. Desde la luna, la política internacional parece tan fútil. Quieres escoger a un político por el pescuezo y arrastrarlo un cuarto de millón de millas hasta allí y decirle... Mira eso. Hijo de puta. Ed Mitchell, astronauta del Apolo 14, sobre lo que supone ver la Tierra desde la Luna. I can't do people. El miedo global El miedo global Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar. Y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares, los militares tienen miedo a la falta de armas, las armas tienen miedo a la falta de guerras, es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones. Miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, a niños sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud. Miedo a la soledad. Miedo a lo que fue. Y a lo que puede ser miedo de morir miedo de vivir but sha la la la la yo gettin